Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, el padre, José Antonio Fortea. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer. No sabes las ganas que tenía de verte por aquí, José Antonio, en el programa. Ha costado un poquito, pero un placer tremendo que estés, por fin, para mí todo un lujo, que estés en el programa. Gracias. Un placer mutuo. Has escrito un libro, aparte de haber armado un revuelo tremendo, un libro que se llama Demoniacum. ¿Se llama así? Sí, sí. Eh... Puede haber unas ciertas variaciones en la pronunciación, pero sí, demoníaco. Un tratado de demonología, editado por Velacqua, un libro que apenas salió a la calle se, se, se acabó, se, se, se terminó en todo, se agotó, se terminó en todas las librerías y ahora está ya la segunda edición. Eres sacerdote, ¿verdad? ¿Naciste en Barbastro? Sí, eh, soy sacerdote, párroco de dos parroquias. sí. Sí, sí, Nuestra Señora de Zulema y Los Güeros. Eh, tengo 5.000 almas a mi cuidado y, bueno, soy un sacerdote normal y corriente que casa, bautiza, eh, organiza las procesiones, las primeras comuniones y, y dice su misa diariamente en una parroquia. ¿Y en dónde están esos pueblos que has dicho? Pues esto está a las afueras de Alcalá. ¿eh? Sí, sí. O sea, que eres un, digamos, un sacerdote normal, que hace vida normal como cualquier otro... Totalmente normal. Eh, si de algo puedo eh, preciarme es de mi normalidad. Sí. Ya. Eh, ¿Por qué te interesaste tú por esto del, del diablo? ¿Eh? En alguna parte he leído de toda esa inmensa información que envía la, la agencia de prensa, que, por cierto, increíble el trabajo que hacen uh -huh. de promoción con tu libro, que desde que viste El Exorcista, puede ser, te quedaste... ¿Impactado por el tema o ya venía de antes tu interés por el diablo? Pues yo me imagino que correrán varias leyendas, pero la realidad auténtica y verdadera es que no, no sentía un interés especial por el tema, francamente. Yo leía en mi carrera, cuando estudiaba la carrera de teología, pues sobre todo tipo de temas, pero precisamente sobre el diablo... Nunca le iba a decir más que sobre otros temas Yo diría que menos, menos incluso eh, la, la razón por la que eh, me tuve que interesar por estos asuntos Fue que mis superiores pues me dijeron que hiciera la tesis de licenciatura sobre este tema Pero yo la quería hacer sobre otro asunto Me interesaba más la teología de la historia eh, Esta falta de interés creo que es positiva porque en mí no había algún tipo de interés que pudiera viciar la investigación que después iba a emprender, sino que empezaba completamente desasido, buscando la verdad, fuera cual fuera esta. Ya. Eh, ¿Estás a gusto en el programa? Sí, sí, totalmente. Que, que se ha presentado una hora antes de lo que hayamos casi quedado. ¿Puedo contarlo? Lo contamos todo aquí. ¿Ha bendecido el estudio? Uh -huh eh nosotros tenemos bueno la gente que nos viene a ver ponemos velas pero la ha vencido y el estudio o sea que si estamos limpios normalmente hoy estamos mucho más protegidos eh, te habrán dicho que tienes una imagen un tanto inquietante una imagen física una pinta así que Uf sí sí sí incluso algún familiar mío me ha dicho que tengo pinta de inquisidor con esta barba de inquisidor medieval pero no sé yo <ríe> yo no, no me encuentro nada nada especial sí que es verdad que, que me lo han dicho eh, algunos mmm, cámaras que han ido a rodar reportajes que, que sí que mi cara es de esas de época y de las que dicen mucho pero pero yo me veo todos los días en el espejo Y no encuentro nada especial a Porque mi cara estás acostumbrado a mirarte Pero la verdad es que es, es Yo no sé si decir eh, inquietante Especial, sí, de época, evidentemente eh, Te has encontrado con el diablo Bueno, eh, la pregunta es un poco general Yo diría que, que sí, soy de esas personas Que pueden decir que han hablado Hablado directamente con el demonio A través de los posesos ha hablado directamente con el demonio. Este es nuestro invitado, el padre José Antonio Fortea. Con él tenemos eh, un rato para hablar de uno de los temas que más nos interesa aquí en el Espacio en Blanco y podéis participar. Tenemos tres libros de su obra, de, de, ¿cómo lo dices tú? Bueno, demoniacum. podemos decir Demoniacum. Demoniacum, editado por Velacqua, una obra para conocer cosas sobre este tema. 905-118080 en nuestro teléfono. Después de esa primera introducción, dicen que conocer al maligno es eh, defenderse de él. Vamos a intentar un poco dar datos acerca de él, ¿te parece? Sí, sí, el, el conocimiento no puede ser malo, o sea, la ignorancia es ya de por sí un mal. Se me olvidó hacerte una, una pregunta acerca de la anterior prohibición, ¿puedo hacértela? Bueno, eh, si quieres. Hace tiempo, un tiempo, como un mes o mes y algo, quisimos traer la Padre Forteo del programa, pero de repente, supongo que nuestros oyentes te habrán visto en algunos de otros medios, te prohibieron hablar, nos llamaron diciendo que los obispos, o ciertos obispos, o algún obispo, he dicho que no hablarás, ¿por qué? No. Yo, ya que me haces esta pregunta... Por lo menos aclararlo. Eh, sí, sí, lo, lo aclaro. Mm, cuando Cuando salió el libro, yo, como es lógico, pedí permiso para salir en los medios de comunicación concediendo entrevistas porque sabía que iba a generar una expectación y que la gente querría hablar con el autor. Y los clérigos salimos en los medios con permiso. De, de nuestros superiores entonces yo durante una semana concedí eh, entrevistas pero claro, el, el revuelo que se que se armó fue tal el furor fue tan... ¿Tú esperabas eh, que ocurra así? porque la que has ha sido bueno ¿eh? No, no, no, no esperaba que desde el primer día en que saliera la noticia en el país al día siguiente tuviera las cámaras de televisión Eh, en mi parroquia francamente no a todas las cámaras de televisión entonces lo que se, lo que se me dijo es que convendría el que pues me retrayera un poco durante un tiempo para que se calmara ese furor eso es lo, lo único que se me dijo y, y yo lo acepté y obedecí Pues menos mal que saca calmado su furor gracias a las autoridades pertinentes porque te dejen hablar y gracias por estar en el programa. Después de esa primera introducción vamos con algunos datos con este experto en ese personaje que esta noche nos interesa. Diablo, Satán, Belcebú, Lucifer. Estos son algunos de los nombres que recibe el príncipe de las tinieblas. Su figura siempre ha estado presente en la sociedad ya sea a través del culto que le profesan sus adeptos o mediante la posesión diabólica que experimentan ciertas personas su misterio y realidad ha permanecido secularmente escondido entre lo oculto y lo prohibido pero ¿existe realmente el demonio? ¿Cómo se desarrolla su poder en la sociedad? ¿Qué proceso le lleva a uno a ser adorador del diablo? ¿Existen las posesiones? ¿Cuáles son los ritos de un satanista? Esta noche junto a nuestro invitado y de una forma seria Trataremos de acercarnos a uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad Escuchemos ¿Te ha gustado esa introducción? La verdad es que casi me ha dado miedo hasta a mí mismo Nos daba miedo a nosotros mientras hacíamos ¿Verdad? Sandra y nuestros compañeros están ahí, paz Y Laura nos daba miedo mientras lo hacíamos nosotros, o sea, imagínate eh, Vamos por el principio ¿Existe realmente el diablo, el demonio? Bien eh, Para para un creyente, para un cristiano Desde luego eh, es un asunto en el que no cabe ninguna duda eh, Su figura parece multitud de veces en los cuatro evangelios, en todo el Nuevo Testamento incluso en el Antiguo aunque menos, para un creyente por lo tanto no hay duda alguna en su fe se incluye esto ahora bien, para un no creyente yo le diría que el mayor argumento que pueda haber es el de la posesión la posesión es un fenómeno que incluso al que es ateo convencido si presenciara una pues eh, sus esquemas se le tambalearían, se lo pensaría el, el, el no creer que efectivamente eso está causado por un ser que llamamos demonio. Hablaremos en la segunda parte, si te parece, de posesiones. Eh, ¿La diferencia entre eh, Lucifer, Satán, el demonio, el diablo, son todos lo mismo o son seres diferentes espiritualmente? Pues la gente lo suele usar eh, de un modo muy confuso, muy mezclado, Eh, sin tener claro dónde acaba lo uno y lo otro y después cuando yo he escuchado a, a distintos eh, brujos o incluso algunos satanistas pues lo mismo, tienen realmente un, un lío con los nombres tremendo yo creo que los satanistas me podrán agradecer el que por fin hay una obra en la que se explica de forma clara y, y seria eh, el que es cada nombre y de dónde procede no es lo mismo todo vamos a ver el, el modo en que se designa a el diablo en el antiguo testamento es siempre Satán mientras que en el nuevo testamento de la raíz diaballo se le denomina siempre diablo este es el jefe digámoslo así el, el espíritu de naturaleza superior que en algunos momentos se denomina también Leviatán en el antiguo testamento usando un nombre que viene de la mitología eh, Babilonia y Palestina eh, entonces estas figuras son un solo ser, después las otras los demonios que se usa unas veces en singular, otras en plural son todas las naturalezas angélicas que se revelaron, esos son muchos, se les llama demonios se les llama espíritus malignos se les llama espíritus inmundos hay varios nombres y todos significan lo mismo, de la misma manera que en la Biblia aparecen eh paráfrasis más largas de el nombre diablo satán, por ejemplo, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, etcétera. Lucifer, sin embargo, es un nombre extra bíblico, Viene del latín Lucifer y, y significa satán, significa satán. O sea que sería más o menos la misma Sí, sí, satán, mm. Belcebú, Leviatán, el diablo Todos son la misma figura. Además, si uno lee el contexto de todas esas eh, veces en que aparece esas denominaciones, queda claro. O sea, el que lo lea va a tener claro que está hablando siempre del mismo personaje. Mientras que cuando usa los otros nombres, demonios, etcétera, los yeirín, que aparecen en el Antiguo Testamento, siempre son los demonios. Ya. Eh, ¿Por qué se le llama al diablo el príncipe de este mundo? Bueno, pues... Eh, se usa este nombre y nada más, nada menos, nada más ni nada menos que por la Sagrada Escritura porque vemos que en el mundo hay mucho mal, mucho mal, mucho pecado y entonces de algún modo él es como el príncipe de este mundo, pero hay una diferencia muy grande entre el rey, el rex y el príncipe, princeps príncipe hoy día se usa eh, como el hijo del rey pero la palabra latina eh, que es eh, la que estaba en el contexto en el que se usa en la Sagrada Escritura cuando se redactó significa el que es mm, principal en un lugar eh. el princeps de una casa no es el dueño ...es el mayordomo, el servidor... ...el que está allí... ...que es el, el que tiene una preeminencia... ...por alguna razón... ...y ese juego de palabras es muy importante... ...el demonio es el princeps... ¿eh? ...mientras que hay un rex... ...un solo rey... Eh, ...porque aparece... ...sería en otro libro antes que eso, dicen que el diablo ha sido el que más poder ha dado a Dios y que de alguna forma ha sido una invención para que uno pudiera existir uno sin el otro parece que no pueden existir porque el diablo parece ser que es la otra cara de la moneda de la, de la divinidad, ¿es cierto? pues esta idea está muy muy eh, arraigada en, en las mentes de muchas personas no, eh, indudablemente no N no es que exista un dios del bien y un dios del mal sino que la divinidad, y en eso estaríamos de acuerdo todos los que los que sepan metafísica, Aristóteles, Platón, incluso hasta los primeros masones, todos, todos los filósofos mm. conocedores de, de las reglas de la lógica estarán de acuerdo en que la divinidad tiene que ser infinita. Si la divinidad no es infinita, ya no es divinidad. Lo que diferencia un ser finito del ser trascendente es que el ser infinito es infinito y por lo tanto sólo puede haber un ser infinito todos los demás son limitados el diablo por más poderoso que sea por su naturaleza angélica no es el dios del mal es simplemente el más importante de los que se reveló pero todo su ser depende del ser infinito ¿Por hay esa atracción, sienten los seres humanos tanta atracción por la figura del diablo? Y además que es desde el principio de los tiempos. Quizá un poco como eh, forma de ir en contra del poder establecido que podía significar la iglesia, o porque realmente el diablo es un ser atractivo que sabe subyudar a los seres humanos. No, yo creo que es por lo segundo. Yo creo que es por lo segundo. ¿eh? Yo, creo por lo segundo. Eh, yo creo que el tema demoníaco atrae porque es un tema tremendamente desconocido y lo desconocido siempre tiene una atracción Eso también, es también Dios es desconocido sí, lo que pasa que es como más accesible es más fácil conocer cosas de él eh, da una impresión mayor de familiaridad de paternidad mientras que este tema parece como más misterioso para mucha gente aunque tiene razón ¿eh? o sea, la divinidad en sí es lo más misterioso que puede existir. Desafortunadamente se ha creado un hálito de misterio alrededor del demonio. Hálito, que yo hablando de él, pues espero hacer lo posible para destruir todo lo que pueda ese hálito, porque, eh, insisto, lo desconocido a mucha gente le le atrae, ¿sí? Hay eh, mucha gente que dice también que el diablo no existe, que es una invención y que la el mal es un producto de, de algo que tiene el ser humano dentro o de la ignorancia del ser humano. ¿Tú, tú crees que existe como entidad realmente ese diablo? Ese? No me cuesta entender a las personas que dicen, no, el mal es simplemente las acciones que nosotros hacemos. Sin embargo, eh, si uno ve, eh, como decía antes, pues un, un poseso, uno dice, no, no, realmente esto es un... Un ser, un ser personal, no es eh, meramente un simbolismo, una ficción literaria, una personificación. Realmente es un ser personal con su voluntad, con su inteligencia y que habla. ¿El diablo tiene alguna misión en este planeta, en este mundo nuestro, en la Tierra? Pues... El diablo ahora mismo... Es decir, es un poco como nos han contado, que tiene que capturar nuestra alma, alma que está aquí para apoderarse de las almas de los humanos y cuanto más tenga mejor. El diablo es un ser condenado. Es un ser condenado y lo que sucede es que este ser hace todo lo posible contra la creación. Y las criaturas de Dios, que somos los seres humanos, pues las odia... ...porque ve en ellas la imagen del Creador... ...que está presente en todas las cosas... ...pero especialmente en los seres humanos... ...por ser por ser nosotros los seres humanos... ...pues una una naturaleza verdaderamente preeminente... ...en esta creación... ...entonces eh, él trata de hacer todo el daño que puede... ...no logra nada con ello... ...eso es indudable... ...pero está lleno de tanto odio... ...de tanto furor satánico... Que, que por amor al mal está dispuesto a hacer todo el mal que pueda eh, nos queda un minuto y algo que tenemos que hacer la misma pausa eh, ¿hay diablos en otras eh, religiones? es decir ¿existen otras religiones o es solamente entre comillas un invento de la religión católica o cristiana el diablo? no, no, no, no. Eh, sobre esto existe una fabulosa obra de un catedrático en la universidad de Berkeley Jeffrey Barton Russell en tres tomos y él muestra como está esta figura de los demonios, e incluso del diablo, aunque eso ya no en todas las culturas, existe en todas las civilizaciones, en todas las idiosincrasias posibles eh, que de las que tenemos constancia. Es algo incluso anterior al cristianismo, y anterior al judaísmo. De hecho, el judaísmo, cuando se compone, por ejemplo, el libro de Job, la figura del Leviatán es tomada eh de una de una, el nombre de una mitología preexistente. Por lo tanto, no no eh, que existía este ser era algo conocido por los hombres antes de que existiera la iglesia. En 100 segundos el infierno existe? Sí. Sí, sí, sí. El infierno, Jesús nos dice que al final unos quedarán a la derecha y verán el rostro de Dios y otros serán enviados a las tinieblas exteriores. En las Islas y media, 11 y media en las Islas Canarias tenemos que hacer esa mínima pausa porque estáis grabando el programa, daros tiempo dar la vuelta a la cinta y enseguida regresamos. Nuestro teléfono 905 11 80 80, esta noche tenemos tres ejemplares de Moniaco, la última hora de José Antonio Fortea, editado por Velacqua, para sortear entre la gente que quiera participar hoy aquí, en el espacio en blanco. Y hay muchos más temas, nos os los pedáis esta noche. tal o desconocido todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada espacio en blanco Vamos a dar la vuelta a nuestra cinta, tenemos todavía un montón, un rápido para estar con José Antonio Fortera. Después de la segunda introducción vamos a contaros algunos de los datos del, del tema que queríamos tratar más extensamente hoy, las posiciones. Él dice, ¿has estado en cuántas En 13 mientras es que hacías tu... tu 13, sí. Trece sorcismos, mientras hacías tu, tu estudio, tu trabajo de... Sí, cuando hice la, la... para hacer la tesis, precisamente en eso se basaba, pues eh, presencié 13 posesiones distintas, ¿eh? y después ya desde entonces pues la verdad es que no he perdido la cuenta, pero me imagino que andaré por la ventena. Sí. sí. A ver si te podemos hacer que nos cuentes alguna. Después de esa segunda introducción vamos con ello. de las funciones del diablo en la tierra es ganar adeptos conquistar las almas de los humanos y para ello se utiliza las artes más sutiles más rebuscadas el poder, la fama el dinero subyugan la voluntad y el alma humana Pero, ¿qué medios utiliza el diablo para conquistar a los humanos? ¿Es posible ser poseído por el diablo? ¿Existen las posesiones demoníacas? ¿Y qué hace la iglesia en esos casos como ¿Cómo lo reconoce? Nuestro invitado, todo un experto en el tema, tiene respuestas para nosotros. Para antes de empezar con esas respuestas, tengo, pasan algunas preguntas que nos hacen en el chat. Eh, preguntan, por ejemplo, si alguien no cree en Dios, ¿puede quedar poseído por el diablo? Es decir, ¿es una cuestión de creencias o es algo más? Uh, afortunadamente, no es tan fácil quedar poseído. Eh, para quedar poseído eh, bueno, lo primero por responder directamente a la pregunta por más que uno sea ateo no por eso queda poseído por más que uno haga el mal no por eso queda poseído mientras que no siendo una mala persona eh, sin embargo si uno se pone en un grave peligro con, práctico, con determinadas prácticas esotéricas puede quedar poseído pero ni siquiera por hacerlas una vez más bien es la ni siquiera la repetición tampoco, sino la frecuencia sistemática durante mucho tiempo sí que puede causar la posesión. Preguntan también, ¿por qué has escrito este libro? ¿Para meter miedo? Uh -huh. eh, ¿Para divulgar...? Eh... Bueno, pues el libro el libro es la, la, la tesis de licenciatura eh, que estuve haciendo durante tres años y que estuvo dormida en los armarios de la bodega de la universidad hasta que un buen día... ...pues eh, una editorial me llamó para decirme que quería publicarla. Ya sabían que lo habías escrito tú, que lo habías trabajado ese tema. En la bueno, tesis. ellos, ellos eh, querían publicar un libro sobre el tema del demonio. Entonces preguntaron a diversos eclesiásticos, uh -huh. a diversos teólogos... ...quién era la persona más adecuada para lo que ellos querían... ...que era dar la visión un poco más oficial y que pudiera ver sobre esto y entonces les dijeron que, que para una visión así más profunda pues lo mejor era era mi persona y yo pues lo acepté con sumo orgullo el, el poder el poder escribir el libro pero les dije mirad que está hecha la tesis con lo cual podéis usarla y al final pues les pareció bien y, y yo diría que he sacado el libro lo primero de todo porque hay muchos sacerdotes que cuando se enfrentaban a un exorcismo, porque su obispo un día les llamaba y les decía, eh, ven a mi despacho que tenemos que hablar, y con gran sobresalto les decía, mira, tienes que hacer un exorcismo, pues verdaderamente no sabían por dónde empezar, no es algo que se enseñe en los seminarios. Entonces la misión del libro era tener un libro, que con ese libro uno supiera que qué hacer sin necesidad ya de hacer ninguna pregunta eh, que estuviera ya todo respondido en el libro incluso los detalles más particulares y concretos ¿eh? el libro está muy lleno de detalles concretos eh, aprendidos más por la experiencia que, que por la elucubración en un despacho y entonces el libro primero de todo para los sacerdotes y después si alguien lo leía que no era sacerdote para que Eh, tuviera un conocimiento profundo sobre esta parte de la creación de Dios, eh, que es el demonio. Sin embargo, una parte, y te pido que seas breve, eh, con estas preguntas para entrar en, ah, en, sí, en las sí. posiciones, y eh, dices que puede ser peligroso para personas normales leer el libro, porque les puede crear algún tipo de animadversión, miedo, mm. o incluso un interés excesivo por el diablo. ¿Puede ser así? Sí. Bueno, esto sucede como en la facultad de medicina, cuando un tratado de un aspecto de la medicina tiene que explicar todas las enfermedades sistemáticamente pues siempre al ver todas las enfermedades con todos los síntomas siempre hay un tanto por ciento de los alumnos que hipocondriacamente ven que se cumplen esos síntomas en ellos, pues lo mismo puede pasar con el libro, en personas que no tengan una, un profundo conocimiento teológico Vamos con el asunto. Eh, decías hace un momento que uno puede entrar en ese mundo o puede ser poseído por el diablo por determinadas prácticas. Preguntan si la ouija puede ser una de esas prácticas o hacer la ouija puede hacer que el diablo te posea. ¿Cuáles son las prácticas y si la ouija puede ser peligroso? Hay mucha gente, mucha, que practica la ouija y no le pasa nada. Sin embargo, mi experiencia es que hay un tanto por ciento en que quedan con posesión, y después otro tanto por ciento simplemente con una influencia esto es un hecho ¿eh? habrá gente que dirá, yo la he hecho y no me ha pasado nada de hecho yo creo que es la mayor parte de la gente que ha hecho la ouija pero después hay un número de personas que dicen no, no, yo durante una semana dos semanas, pues me pasaron estas cosas, y después todavía un número mucho menor de personas que sí, que tiene posesión ya es decir que eh, meterse en esos temas en el espiritismo, en los ovnis en, en todos esos temas esotéricos ¿puede ser peligroso? ¿puede ser el primer paso para eh, pose ser poseído? no, solamente la ouija los ovnis no tienen nada que ver con lo esotérico ¿eh? Eh, pero en la ouija aunque el ser que que esté allí diga que es un extraterrestre que está usando ese medio para comunicarse telepáticamente es falso precisamente uno de los últimos casos que vi es el caso de un matrimonio que estuvo comunicándose con un ser que se hacía llamar J9 que era extraterrestre después más adelante se dio a conocer j como Yahvé, decía que era Yahvé que se estaba comunicando con ellos a través de ese medio y al cabo de algo más de un mes, ya por fin se reveló plenamente y dijo que era el demonio, ¿Eh? con lo cual, claro, él, él puede decir lo que quiera ¿Eh? para para la iglesia, eh, la ouija es una cosa que, vamos, un cristiano, un cristiano no debería practicar Eh, ¿cómo se reconoce un poseído? vamos ya con, los, con, con datos concretos de las posiciones existen las posiciones alguna pregunta que nos hacen aquí, si no serán enfermedades, si no serán sugestiones si no serán obsesiones bueno, la mayor parte de la gente que acude a los sacerdotes diciendo que están posesos por supuesto es gente con una obsesión después, un menor número son enfermos enfermos, normalmente esquizofrenia Y solamente un mínimo tanto por ciento eh, son auténticos casos de posesión, pero para que se hagan una idea, un, una persona, un sacerdote delegado por una diócesis para recibir este tipo de casos, a lo mejor en toda su vida no ve ni un solo caso de posesión, o a lo mejor como mucho uno, o sea que estamos hablando de un fenómeno muy, muy, muy raro. Sin embargo, tú has visto más de 20, o estado más de 20 procesos de exorcismo. Lo que pasa es que eh, yo para hacer la tesis tuve que, que viajar por muchos lugares ya mmm, yendo a lugares donde había exorcistas de grandes ciudades. ¿Estuviste ¿eh? con el padre Amor en, en Roma? Sí, sí, sí. Ahí es donde realmente vi más cosas. en eh, Estuve durante una semana viendo cómo actuaba el... ...el padre Gabriele Amorz... ...que es exorcista de la diócesis de Roma... Uh -huh. ...luego nos vas a contar cosas de eso... ...y características de un poseído... ...¿cuáles son las características? ...pues... ...las características de un auténtico poseso... Eh, ...¿es el poseso poseído? ...pues eso... Las, uh -huh. eh, ...las dos formas son válidas... ...las dos formas son válidas... ...yo diría... que ...quizás para clarificar... ...lo mejor sería contar... Lo que es un caso de posesión típica ¿eh? un prototipo de posesión una persona normal y corriente que nunca ha dado ningún problema a nivel psicológico completamente sana en su mente y que un buen día entra en contacto con, con prácticas esotéricas eh, bien porque empieza a practicar eh, la ouija todos los días durante semanas bien porque entra en contacto con una secta satánica y asiste pues a misas negras cosas de ese tipo entonces de pronto esa persona empieza a despertarse en mitad de la noche tiene pesadillas terribles no puede entrar en la iglesia porque se pone malo porque le entran náuseas, ganas de vomitar eh, por la noche empieza ya incluso a, a perder la conciencia ya a ponerse a cuatro patas en la cama y a hacer cosas como como posturas de animales y claro, eso unido a una a una aversión a toda imagen religiosa, un crucifijo, una imagen de la virgen, pues empieza a hacer sospechar a los familiares que aquello que tiene una causa tan determinada fue a partir de ese momento que empezó a hacer eso cuando empiezan a suceder estas cosas, aunque ya las ha dejado ...y ha dicho que nunca más... ...pues esto es lo que hace sospechar... ...que eso es una posesión... ...alguien que viniera con esto... ...a un sacerdote... ...pues es para sospechar que es posesión... ...sin embargo es... ...los signos que muestre... ...cuando el sacerdote conjura al demonio... ...los signos que muestre... ...en su cuerpo... ...los que le llevarán a la certeza... ...al sacerdote de si es... No es posesión que si no son esos nos puedes contar sí sí sí sí eh, los signos son que la persona entra en trance cada vez se va crispando más en todos sus músculos eh, y, y, y la cara pone un gesto muy típico muy típico esto hay que verlo hay que verlo y cuando uno lo ha visto una vez ya los demás casos son repetición afortunadamente no es lo que suele salir en las películas de manera que no hay demasiado peligro de que eh, los que tienen un comportamiento histriónico pues vengan imitando lo que acaban de ver en tal o cual película eh, ¿no hay más características? ¿conocimiento de, de, de, de lenguas extrañas? ¿conocer cosas ocultas? pero esas cosas ya se manifiestan en el rito del exorcismo ah. eh, eh, el, el ser que emerge es en el primer momento del conjuro simplemente emerge y se muestra pero los fenómenos así más extraordinarios suelen suceder ya en mitad del rito del exorcismo bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras uno de esos ritos ¿cuál fue el que más te llamó la atención a ti? ¿el primero que viviste? ¿cómo fue? pues, hombre el primero primero de todos Quizá no fue demasiado extraordinario. Yo yo vi que llegaba una chica joven a la Basílica de San Juan de Letrán, que es donde se realizan los exorcismos en Roma, y, y entonces el padre Gabriele la hizo hizo que se tumbara en una camilla reforzada. los que estaban allí pues la sujetaron Y entonces él empezó en latina a decir el rito y la persona pues se agitó mucho lo que sale en el evangelio una agitación tremenda, muy fuerte eh, con la cara completamente congestionada por el esfuerzo hubo gritos gritos extentorios y ya está la primera no fue nada especial simplemente eso ya pasó, esa, esa persona sanó de esa posición bueno, lo, los ritos de exorcismo Eh, hay dos tendencias digámoslo así una es continuar hasta que se acaben duren las horas que duren y la otra es la de hacer mmm, llevar el ritual hasta el final en cada sesión más o menos pues media hora tres cuartos de hora interrumpir y en la próxima semana seguir, el padre Gabriel Amor sigue esta, esta segunda postura que yo creo por razones que sería largo explicar ...que es la más adecuada... ...ya, hablabas de la primera parte... ...la primera vez que hiciste un ritual... lo que hiciste si un ritual... ...¿cuál fue el que más luego te llamó la atención? <coughs> ...en el que viste realmente que había... ...una entidad ahí en ese ser... ...que estaba poseso... ...a mí me, me llamó mucho la atención... ...el caso de un chico... ...pues eh, bajito y... ...y joven... 20 y no sé cuántos años... ...que este... ...este en cuanto entraba en la capilla... ...notaba un olor... ...que apenas lo podía resistir... ...decía, pero ¿no notáis este hedor?... ...decía, pero es que hay... ...algo del alcantarillado que se ha estropeado... ...o lo que sea... y ...entonces en cuanto entraba en el vestíbulo... ...en, en la parte anterior a la capilla... Mmm, ...en la iglesia donde estábamos... ...pues... ...poco a poco... ...se notaba más incómodo, más incómodo... ...y al final no podía resistir... ...la visión de... ...de un sagrado corazón de Jesús... ...que había allí en Escayola... ...y se iba al rincón más alejado de él... ...y además sin poderlo mirar... ...tenía que volver la cabeza hacia la pared... ...en ese momento ya había que cogerlo a la fuerza... ...porque hasta la voz la había cambiado... ...él tenía una voz determinada... ...pues la voz era totalmente <coughs> distinta... ...y a partir de ese momento hablaba con otra voz... ...una voz realmente maligna... ...pero además lo interesante es que por supuesto pues entendía cualquier cosa que le dijera yo en latín pero en un momento dado él empezó a cantar la música de la de este Fideles pero con letra blasfema eso no es nada sencillo porque tener que conjugar las notas con la, la cantidad de sílabas que hay en cada verso pues no es algo que se pueda improvisar pues él largamente, largamente empezó empezó a cantar todo el Adeste Fideles con esa letra blasfema en un momento dado empezó a decir todas las partes de la misa que dice el pueblo hay unas partes que dice el sacerdote el sacerdote y otras el pueblo y van intercaladas pues él dijo seguidas todas las del pueblo y en un momento dado después de unas eh, agitaciones terribles ya quedó normal y quedó feliz, contento Eh, lleno de, de felicidad eso es una cosa curiosa cuando el demonio sale la persona no solamente queda ya tranquila y vuelve a la consciencia y ya no hacen nada las oraciones sino que además siente una sensación de felicidad más casos me gustaría que me contaras mm. brevemente porque estamos aquí ya casi a punto de terminar el tiempo ha volado pero me gustaría ¿Cómo sois capaces o cómo se es capaz de hacer que eso, que ese ser que esté dentro sale de salga de, del cuerpo? Hay una serie de fórmulas concretas que tenéis en el libro, veo que hay un texto de, de, mm. para exorcizar y hay una serie de, digamos, una fórmula para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, en realidad para nosotros es muy sencillo porque eh, es el poder de Dios el que está actuando allí. Es el poder de Dios, no es ni la sabiduría del sacerdote ni nada es el poder de Dios. Y entonces el sacerdote solo se debe limitar a ir recitando con fe las distintas oraciones que hay en el ritual y a ordenar con imperio, con energía, como un mandato ...a ese ser maligno a que salga... ...así de sencillo... ...no no, no tiene la cosa más misterio... ...nos preguntan también si hay solamente personas poseídas... ...en nuestra religión, en la religión católica... ...o en todas las religiones también hay el diablo eh, posee... ...en todas, en el mundo musulmán... ...en el mundo budista... En... ...es más, eh, contemplé hace... ...hace menos de un mes... Un, ...un... ...una filmación... ...interesantísima... ...para todos los que amen el mundo del Tíbet... ...mhm... ...esto es un, un rito... ...que muy pocos conocen... ...y es que... ...no sé si era una vez al año... ...o cada más años... ...el... ...el, el que está haciendo allí... ...de Gran Lama... En el, ...en el monasterio... ...es revestido de unas pesadísimas... ...ropas rituales pesadísimas... ...de un sombrero... ...todavía más grande que los usuales... ...que salen en muchos reportajes... ...de hecho pesa varios kilos... ...y se pone todo eso... ...para invocar... ...a un determinado espíritu... Eh, ...el que venga sobre él... ...y dé contestación... ...a las consultas que se le han hecho... ...y entonces contemplé... ...que efectivamente... ...y en este caso era un niño... ...el que, el que estaba allí... ...venerado por todos los monjes... Eh, eh, ...ese niño de pronto... ...en eh, mitad de todos aquellos rituales especiales... ...porque no es una ceremonia... ...que se haga mucho... Mmm, Sí, ahora quiero recordar que se hace cada muchos años Solamente cuando hay un caso de verdadera necesidad Pues ese niño Entró en En el trance de posesión Yo que he visto los signos muchas veces Pues vi como el niño entraba en esa posesión Los que hayan hecho espiritismo Muchas veces eh, Habrán contemplado e Insisto, no se debe hacer espiritismo Para un sacerdote, por lo menos Eso es pecado para un cristiano Habrán visto como el médium tiene un modo muy peculiar de ser poseído por el espíritu que va a hablar a través del él. Pues eso mismo ocurrió en, en ese rito verdaderamente curioso que muy pocos estudiosos del mundo del Tíbet conocen. Uh -huh. Yo mismo que había visto tantos reportajes, nunca lo había visto. Eh, en exorc los exorcismos que, tú has, los que has, tú has participado, ¿sois mucha la gente que está los sacerdotes? Hombre, normalmente, además del sacerdote, no debe haber menos de cinco personas Para agarrar, eh, para agarrar a, a al que está allí. Eh, cinco personas yo diría que es lo razonable que haya. ¿Y cuánto tiempo duran? Pues a base de una sesión de una hora cada semana, pues hay casos que acaban en una sola sesión casos que acaban en cinco, hay casos que acaban en diez... ...nunca se sabe. Ya, y ahí mmm, el Papa ha habido noticias últimamente... ...de que ha hecho un exorcismo en la plaza de Roma... ...una, una niña, una joven. Eh, ¿Está resurgiendo el tema de los posesiones? ¿Hay mayor interés o es simplemente una cuestión de los medios de información... ...que lo estamos divulgando y parece que hay más que en otro tiempo? Bueno, sobre el caso de esta esta chica... Mm, ...lo que ocurrió realmente fue que... ...ella estaba en una audiencia general... ...venían de Francia... ...y, y la mm, chica pues empezó a, a dar los síntomas de la posesión... ...gritar todo tipo de blasfemias, etcétera... ...los servicios de seguridad... enseguida se la llevaron... ...y entonces... El, ...el prefecto de la casa pontificia... ...él vio que aquello podía ser un caso de posesión... ...y dijo que la llevaran... ...a las dependencias privadas... Allí se enteró por el obispo francés que efectivamente habían venido en aquel autobús de enfermos en peregrinación a Roma para ver si si aquello le le podía sanar. Entonces el Papa estuvo orando, vamos, estuvo exorcizando al demonio durante durante un tiempo que no, no se ha divulgado cuánto fue. Claro, al principio no se dijo nada de todo este asunto, pero todos los familiares aquel día... Cuando llamaron eh, a sus casas diciéndoles que estaban en Roma y tal, les faltó tiempo para contarlo. Entonces al día siguiente había allí un montón de periodistas preguntando que qué había pasado. Al principio se trató de, de, dar, de no dar importancia, de decir no nos consta, no nos consta, pero después, y eso yo lo aplaudo, hubo una decidida postura al segundo o tercer día, ahora no me acuerdo, de que no, de que se dijera la verdad. La verdad de lo que había sucedido ahí Y entonces fue cuando salió en todos los periódicos de todo el mundo. De todas maneras, este no ha sido el primer caso. Eh, el padre Gabriel amor ha dicho públicamente en el diario La Estampa que el Papa ha hecho más de tres exorcismos desde que es Papa. Uh -huh. Has contestado una parte la pregunta, la otra parte no ¿Hay un resurgimiento de, los, de las posesiones o simplemente es una cuestión de información, de, de, de tener mayor información? Bueno, la posesión en la Europa cristiana era un fenómeno casi inexistente eh, La gente más o menos pecadora, pero no se metía en cuestiones demoníacas, salvo excepciones eh, Entonces era un fenómeno que no existía prácticamente una posesión era algo que les sorprendía a ellos de un modo inusitado. Hoy día, que está resurgiendo tanto el esoterismo, eh, que hay tantas prácticas, pues sí, aquí en Europa cada vez hay más casos, pero en otros lugares siempre los ha habido. ¿eh? Pienso en las islas del Caribe, pienso en el África profunda, eh, en esos lugares ha sido siempre algo común. Tenemos que terminar, pero dos preguntas ¿Es cierto lo que contaba la película El Exorcista? La película El Exorcista es la que da una visión más seria De lo que es el exorcismo en la iglesia Pero hay que decir que es un poco como el catálogo de todos ...todo lo que aparece en toda la literatura sobre el tema... ...desde la Edad Media hasta nuestros días... ...si uno ve esa película... ...allí ve todo lo que se dice que ha sucedido en Francia... ...en Alemania, en el siglo que sea... ...y por último, ¿cómo defendernos de ese personaje? ...pues es muy sencillo... Eh, ...si uno está en gracia de Dios... ...si uno va a misa, si uno eh, se confiesa, si uno ora... Eh, ...no tiene nada que temer del demonio, nada que temer... ...yo sé que que los que me estén escuchando dirán, vaya, nos está dando unos consejos de lo más confesionales. No podría darnos algo más aséptico. Yo lamento decir a las personas que piensen así, que el demonio es tremendamente confesional. Que el demonio muestra un odio tan específico contra la Iglesia Católica... Que, que a cualquiera le haría dudar ¿eh? o sea, el demonio no odia el bien en general el demonio cuando habla muestra toda su inquina todo su odio, toda su furia especialmente contra determinadas cosas eh, eh, el rosario que muchas veces en siglos distintos y a través de muchos procesos pues lo llama la cola de gato el eh, contra la Virgen María, contra es decir, cosas que, que, que demuestran que el demonio sabe que sobre el mundo hay un poder que ha sido instituido por Dios, que hay una congregación que eh, son aquellos que tienen unos poderes entregados por Cristo mientras todavía estaba sobre la tierra, eso lo sabe el demonio. Y por eso el exorcismo es un fenómeno cristiano. No había exorcismos válidos antes del cristianismo, como no los hay en otras culturas, aunque hay exorcistas que dicen que exorcizan, pero no lo logran. El exorcismo es un fenómeno solo cristiano, y por eso el demonio el demonio odia con todas sus fuerzas a la Iglesia. Padre, gracias. Ha sido un placer que hayas estado en nuestro programa. Demoníaco, para la gente que quiera saber más, lo podemos... Lo podemos recomendar, editado por Velacqua, esa obra en la que se habla de un tratado de, de monología, todo lo que se puede saber acerca de este personaje. Espero que hayas estado a gusto en el programa. Totalmente a gusto. Espero que quieras repetir algún día. Mm, yo sí si predico en el ambón de mi iglesia, aquí más gente hay, desde luego. Te lo agradezco, eh, ha sido un placer para todos nosotros, espero verte pronto. Muchas gracias. A ti.